Buen día, ¿cómo están ustedes? Eh, bueno, eh, la verdad, un, un poco de sorpresa hubo. Primero, la, la reunión corta.、Eh, teníamos la idea de que por ahí llegábamos a un, un cuarto intermedio, que es bastante tedioso la espera. Pero por suerte, este, el gobierno manifestó claramente, después de un análisis, c a r ó rápidamente la, la, la, la propuesta. Y que bueno, para nosotros, primero porque ya de, de alguna manera nosotros habíamos manifestado con tiempo, incluso yo en algún momento, después de la última reunión, lo hablé con el, el ministro, jefe de ministro, Pablo a z ú c a r o y le había comentado que bueno, un esfuerzo más del gobierno limpiaría la dificultad que se es, estaba presentando hasta ese momento, que era un corte en los 400 mil. Yo tengo unas cuentas sacadas desde la institución gremial、eh, que no e r a tanta, tanta este, desembolso de parte del gobierno para afrontar el resto. Así que, por suerte, en esa parte podemos decir se concretó. Y después un poco nos sorprendió, no digo este, porque no se pudiera hacer,、eh, es la propuesta del gobierno, dar estas sumas fijas. Que de pronto, en algún momento, seguramente d e la negociación se transformará en porcentajes, pero por ahora es una suma fija de 45 mil para cada mes. 45 con el mes de septiembre, más 45 con el mes de octubre. Bien, lo que se habló también es que se empieza a percibir,、eh, a percibir ya este mes, ¿no? Con una extraordinaria cobrarlo en septiembre. Sí, claro, el, el, el bono de los 30 mil se paga eh, eh, seguramente. Yo lo sé, é c u a n d o Cuándo lo van a pagar. Pero no soy el vocero del gobierno, por lo tanto el gobierno dirá cuándo lo pagará, pero yo sé、eh, medianamente en qué fecha se va a pagar.、Eh, eso tiene que ver con una planilla complementaria. Es decir, que、eh, los sueldos se están liquidando del 20 en adelante. Es decir, que、eh, más o menos tener una idea que en esa fecha tiene que andar el pago de lo, de, de, del bono. Y después los 45 mil vienen. Con el sueldo de, de, de, de septiembre y después con octubre. Bien, bueno,、eh, quienes también participaron, ¿no? Como siempre de, de esta、eh, nueva reunión paritaria han sido、eh, el gremio ATE, que ya la última vez no había quedado muy conforme, exactamente por lo mismo que usted comentaba recién, ¿no? el piso de los 400 mil pesos para los trabajadores, quedaban trabajadores excluidos. Y en este caso también han considerado desde ATE que era una oferta bastante alerta, alentadora, ¿no? Ustedes consideran lo mismo. Sí, porque la gran mayoría de los trabajadores están en ese marco.、No、hay ningún... Si le dieran porcentaje, no llegaríamos a ese, este, a ese monto. Porque imagínate que、eh, en estas dos propuestas, en las categorías intermedias de la 14 a la 1, estaríamos hablando de que la mayoría、eh, no, no, no llegarían a cobrar 45 mil pesos. Y también es cierto de que esos compañeros que están dentro de esa categoría no están afectados por la ley 4640. Es decir, somos pocos compañeros que estamos un poco afectados por las 4640, que sí,、eh, mujeres con 50 y varones con 55 eh, eh, van a tener la retención de aporte que corresponde de los、eh, 45 mil. Este、sería un punto entonces que van a tener que analizar desde UPCN? No, no, nosotros ya, de hecho, lo llevamos a manifestar en la reunión porque quisiéramos, porque queremos tener claridad a la hora de informar, porque si no, si desconocemos eso, estaríamos engañando en pequeña parte, pero a los trabajadores hay que manifestarle claramente. Pero lo cierto es que, si bien siempre los gremios. Han hablado en función cada vez que, van a, a, que vamos a, re, a reclamar un salario, hablamos por lo que menos cobran. Bueno, hoy lo que menos cobran van a tener un incentivo, no diría sumamente importante, interesante en principio. Y no podemos quedarnos en discusiones entre las instituciones gremiales y el gobierno y los trabajadores en el medio a la espera de un auxilio. Yo creo que hoy por hoy debemos tomar con absoluta claridad, no prender ninguna mecha, hablar claramente con los trabajadores. Nuestra institución, a través de el, la Secretaría de Comunicación, está en esa tarea y suponemos de que no va a haber hasta aquí, por lo menos, no se presenta como. Eh, una dificultad, si bien ayer apenas terminó la reunión, muchos compañeros, una vez que se publicó el acta, me llamaron, pero habíamos acordado con el secretario general e no responder en forma personal, sino que fueran en forma institucional todos los compañeros a buscar,、eh, a clarificar la situación con sus compañeros y tener la certeza de lo que estamos hablando.